samba samba moderno e o samba quadrado. ao frevo, o coco Ahí lo tenemos a Plinio que está abrigado, Nosotros estamos con una especie de veranito acá en Montevideo. Creo que era 25 grados la máxima hoy que vamos a tener 24 Emiliano y Plinio en Brasil está, lo vemos abrigado. con los avatares de, del clima en estos tiempos. ¿Qué tal, Plinio? Buen día. Buen día, Hernán. Buen día, Emiliano. Gran gusto hablar con Radio Centenario. Aquí estamos, estoy abrigado, pero no está tan tan frío. Está, nada más no está tan caliente. Claro. Sí, cierto, cierto. Bueno, Plinio, para comenzar, buen día, eh, con los temas que nos planteás, en primer lugar, este encuentro de la CELAC con, con el, el presidente de China en el que estuvo participando Lula. Sí, y, y, y Brasil llega a esta reunión en China con una especie de, de papel de liderazgo uh -huh. latinoamericano. Y la, y la política del gobierno brasileño queda, eh, es importante para que se... veamos cómo se comporta Brasil y cuál es el plan estratégico de Brasil mm. no la, la preocupación del gobierno es primero de con el eh, intentar evitar lo que el gobierno llama de sinocentrismo no o sea de no quedar muy eh, atrapado en las políticas de China mm. segundo en buscar unificar la región porque la, la verdad es que la región está políticamente muy dividida y no se comporta externamente como un bloque no pero en realidad como gobiernos que que cada uno tiene su propia política y en esto Brasil muy preocupado también en demostrar una cierta independencia en relación a la a la disputa Estados Unidos China lo que sí. muestra bien cuál es la política que intenta Brasil y, y que la intenta eh, imponer en la CELAC mm. Es una política de aprovechar las oportunidades. En realidad, buscar una posición de, de, de equidistancia entre Estados Unidos y China. ¿no? Eh, entonces, esto, esto lo, se nota en, la, en el pronunciamiento de Lula en la CELAC y en las negociaciones que hizo después Lula con el gobierno chino, que son negociaciones que demuestra claramente eh, la intención de, de, de Brasil de aprovechar la ocasión para hacer negocios, negocios sobre todo en el sector de agrobusiness, ¿no? en, en el sector agroexportador, uh -huh. pero también de atraer algunas inversiones En la, en la industria y en los servicios pero son inversiones de montadoras no inversiones relacionadas con la energía eh, que, que, que se llama entre colmillas limpia porque no son tan limpias ¿eh? y, y servicios de delivery sí. lo que lo que está por detrás de esto es la el camino de brasil por la línea de menor resistencia O sea, Brasil entra en las negociaciones sin un plan autónomo de desarrollo y por eso en de los negocios, no, de propiciar negocios y el efecto es que se si sigue por ahí el resultado será una mayor dependencia de Brasil y de América Latina en el en la división internacional de trabajo y en el caso brasileño una una una aceleración de la desindustrialización, porque como llega, y vendiendo nada más que productos agroexportadores, el resultado será un, una mayor dependencia. Ahí se abre, son temas para un análisis más amplio que, que tendremos que ir haciendo contigo, eh Plinio, porque en esto, cuando se habla muchas veces de un mundo multipolar, ¿no? Eh, y que se quiere tomar distancia de Estados Unidos, eh, es decir, eh, bueno, ¿qué, cuál es el camino que se puede lograr eh, cuando tenés que, bueno, y países gigantescos como Brasil, eh, encontrar mercados donde este colocar tus productos, sin que eso sea Una, un proceso, implique un proceso de condicionamientos políticos de quedar atrapados en estrategias de otras potencias eh, hay que desconfiar más de China de lo que se está desconfiando de lo que está marcando el rumbo de varios países nuestros de la región por las conveniencias comerciales, ¿te parece que habría que tomar más precauciones en este proceso? Mira, la, la posición del gobierno brasileño que fue, digamos, conocida porque es un documento del gobierno diciendo Lula a cómo debería comportarse en China, demuestra claramente que la política del gobierno brasileño es de buscar no una independencia en relación a los dos bloques. Entonces, es una preocupación grande con lo que el documento llama de sinocentrismo, China entra en las negociaciones pensando nada más que en sus intereses, lo que es natural, porque todos los países hacen eso. ¿no? Y, entonces, la preocupación de Brasil es no entrar en la disputa. O sea, en esta reorganización de la, de, del orden internacional, la idea de Brasil, que yo creo que es ingenua, sí. es no quedar de lado alguno. Pero ¿cómo hace esto? ¿No? ¿Cuál es la lógica de esto? no es una política interna de desarrollo, pero sí las conveniencias de la burguesía brasileña en los negocios internacionales. O sea, el, el Estado brasileño entra como una especie de facilitador de negocios de las empresas y no con un interés propio claro. para quedar, para ver dónde entrar, no y cuándo entrar y cómo entrar. Entonces lo que demuestra en realidad es una impotencia muy grande Y una ingenuidad, porque esta redefinición es, digamos, va a exigir de los gobiernos algún tipo de definición de dónde están. Y Brasil un poco quiere decir: yo no estoy de ningún lado, estoy de todos los lados. Y esto, en la, si, si la disputa eh, queda, se intensifica, será de, Brasil quedará en una posición muy. Incon desconfortable. Y esto queda claro en la, en la otra noticia que yo creo que es importante, ¿no? que es lo que el, el, la movimentación del gobierno brasileño de molestar los Estados Unidos y de ofrecerle negocios también a los Estados Unidos. Sí, referido a esto que nos marcabas también, de, suponemos que no sé, debe ser como el segundo hombre en importancia del Ejecutivo después de Lula, Plinio, el Ministro de Hacienda, Fernando Haddad, eh, como haciendo contrapeso con el viaje de Lula a China, yendo a Estados Unidos a ofrecer, particularmente intentar, eh, digamos, movilizar o ofrecer, agilizar un mercado muy particular, ¿no?, de, en el desarrollo tecnológico actual. Sí. No, eh, eh, en realidad el gobierno brasileño quiere agradar a griegos y troyanos. Claro, claro, ¿no? claro. Y corre el riesgo de, de ser golpeado por los dos. Sí. Entonces, al mismo tiempo que Lula va a China, manda a Haddad, que es la figura más fuerte del gobierno y que es tenido como el sucesor de Lula por el propio Lula, sí. a Estados Unidos. Entonces, Haddad va a Estados Unidos, hace una una reunión con el secretario del Tesoro, que es un billonario, revela que el gobierno Lula tiene el interés de aproximarse de los Estados Unidos, lo que es una novedad porque el itamarachi no tenía esa política y esto Lula nunca lo ha dicho, y después se encuentra con ejecutivos de las Big Techs, Microsoft, Google, NVIDIA, para ofrecer un gran negocio. El... Eh, que abad llama de Redata, que sí. es en realidad el mercado de data centers en Brasil, eh, que es, sería un, un negocio inmenso y le ofrece exención de impuestos para las importaciones de los equipamientos, exención de impuestos si exportan servicios y agua y energía subsidiada, o sea. le ofrece el, este negocio que es el negocio de punta de, de, del capitalismo que es el negocio de, de los de, de reunión almacenamiento y venta de grandes datos entonces él lo hace a rebelía de, de los gobiernos porque el, el ministerio que estaba tratando de esto era el ministerio de tecnología hmm. y, y desarrollo a rebelía de todo el debate nacional sorprende a todos con este con esta ofrenda. Lo que es preocupante, porque esto tiene impactos ambientales, estos data centers son consultores de agua y de energía, tiene impactos políticos, porque todo el debate es quién controla las informaciones, quedarán todas las informaciones brasileñas en manos de estas grandes gigantes, tiene impactos en la soberanía nacional, porque esto también, estos datos son utilizados para hacer política y para agredir la soberanía nacional, y tiene impactos geopolíticos, porque muestra que en la disputa Estados Unidos-China, Brasil ofrece a China algunos negocios de agrobusiness, pero ofrece a Estados Unidos el negocio más noble ¿no? del capitalismo contemporáneo, que es el control de las de las datas de los datos. De, de los dados. Y esto entonces muestra cómo está Brasil, ¿no? O sea, exactamente buscando no ofrecer negocios a los dos lados para ver si con esto eh, tiene cierta autonomía, pero yo creo que, que, que es un gran error. Lo ideal sería que tuvieran políticas propias, no de, de organización de los los data centers Claro. Y, de, y de inserción en la división internacional del trabajo Bien Plinio, eh, otro de los aspectos que nosotros lo habíamos ya conversado contigo semanas atrás es eh, la política del Banco Central de promover eh, un aumento en la, en la tasa de interés nuevamente se está hablando de esto Sí, esto no, de 40 en 40 días mm. la, el el Comité de Política Monetaria del Banco Central se reúne día de, de directores nombrados por Lula. Lula durante todo el inicio del gobierno atribuía al, a la, al, al Banco Central bolsonarista las elevadas tasas de interés, pero resulta que Lula entra, gana mayoría y en, en el el copón que nosotros llamamos en el Consejo Monetario, mm. y promueve cinco elevaciones consecutivas de la tasa de interés. Ahora la tasa básica de interés en Brasil llegó a 14,75%, mm. cuando la inflación no llega ni a cinco. Entonces tenemos hoy una de las mayores tasas reales de interés del mundo. Yo creo que perdemos nada nada más para Rusia que está en guerra sí. eh, y esto entonces demuestra la el, el, la ortodoxia de la política económica de Lula. no es un dato importante porque estamos acompañando esto nada más para informar los oyentes de Radio Central la política de aumento de interés continúa sí. cuál es el problema el problema es que La política económica comienza a generar una crisis fiscal no porque se gasta mucho con políticas públicas, pero porque se gasta mucho pagando eh, los los gastos financieros de la deuda pública, que hoy llegan a más o menos 8% del PIB anuales, es eso, eh, tres veces más de todo lo que se hace los funcionario público en Brasil. 8% anuales en pago de intereses de la deuda, Plinio, ¿es esto? 8% del PIB, del PIB brasileño, 8% se desloca para pagar los credores de la deuda pública, que son, que es la plutocracia y el gran capital. Ah. Y esto es, claro, un mecanismo de concentración de ingreso monumental y que paraliza completamente el Estado, porque el Estado queda en estado de penuria permanente para hacer políticas públicas. Esto a veces eh, se toma, se intenta defender, por ejemplo, dentro de lo, de lo muy básico que podemos, nociones de economía que podemos tener nosotros, Plinio, que a veces se defiende esto de subir las tasas, dicen para... regular el flujo de dinero que hay en el mercado y controlar de esa manera la inflación, por ejemplo? Mira, el aumento de la tasa de interés en este modelo tiene básicamente, del punto de vista formal, ellos dicen que es para controlar la inflación. Mm. Pero la inflación brasileña está perfectamente controlada y bien por abajo del promedio histórico de los últimos 25 años. Entonces no hay ningún propósito. Pero ellos dicen, está lejos de la meta, porque hicieron una meta de 3,5% de inflación al año, que es una meta que en los últimos 25 años se logró tres veces. Entonces es una meta heroica para justificar teóricamente, formalmente, una elevada tasa de interés. Entonces, esta tasa de interés elevada no es para controlar la inflación. Es una tiene dos objetivos básicos. Primero, eh, evitar huga de capital. Porque como le da, el, el Estado brasileño ofrece una rentabilidad inmensa a los capitales volátiles, ellos no salen de Brasil porque aquí se convirtió en una especie de paraíso de la especulación financiera. Y, y este es un primero y el segundo es la presión del mercado financiero que con esto logran un negocio ultra rentable mm. porque la tasa real de interés real es, es más o menos entre 8 y 9 por ciento sin que ellos hagan nada ¿no? nada más eh, usufruyendo de la del rentismo mm. con la deuda pública mm -hmm. Bueno, está... ah, nos queda un, un cuarto tema, Plinio, ¿no? Por supuesto que también eh, ha tenido mucha repercusión allí en Brasil esta noticia que conocimos en la tarde de ayer en nuestro país. Sí, esto no, para la, eh, eh, Mujica tiene un prestigio muy grande en Brasil. Tiene un prestigio con la izquierda, no esta, Lula. Eh, es muy muy próximo de, de Mujica, muy agradecido uh -huh. porque Mujica siempre fue muy leal a Lula mismo, aún en los momentos donde Lula estaba bien por abajo, en la presión, por ejemplo, cuando lo visitó, y, y pero también Lula, Mujica tiene mucho prestigio este, eh, con el establishment brasileño, más a la derecha, por ser un hombre de conciliación y por ser un hombre, digamos. que es una figura muy atípica, no muy íntegra del punto de vista moral, entonces esto provocó ¿no? en, el, en, las, en los periódicos, en los periódicos tradicionales, en la televisión mucha cobertura y mucha, digamos, homajes a, a Mujica, ¿no? y que, que, que es un, que es un hombre que despierta, digamos, admiración Por su integridad moral, por su simplicidad de vida. Es posible, todo indica acá se ha anunciado que Lula vendría a, a las ceremonias fúnebres que ya han comenzado acá en nuestro país, ¿no? Hernán, la noticia que yo que tenemos aquí en Brasil es que Lula sí irá. Y sí. mi intuición es que eh, Lula, si sí puede, si tiene la mínima condición, va, porque él. yo creo que él tiene realmente una amistad grande sí, por claro Mujica sí. Sí, sí. yo me recuerdo que en la última eh, paseata de Lula antes de la en el segundo turno de las elecciones de para la última yo nosotros fuimos a ver la verla y yo me recuerdo de ver a Mujica ya con bastante edad sentado en un camioncito de muy precario no acompañando la manifestación de Lula con mucha energía, ¿no? aunque viejito, pero muy alegre, metido ahí en el medio de lo que los argentinos dirían el quilombo. <risa> bueno, Plinio, muchas gracias como siempre por, por este contacto. O sea, te vemos un poquito con, con la garganta afectada o algo de gripe, no, a esta altura con, con los cambios que se dan en el otoño y agradecemos particularmente el esfuerzo, Eh, por estar con nosotros una semana más Plinio te mandamos un abrazo. To hablar con, los, con Radio Centenario, fuerte abrazo a todos. Yes. Hasta, Hasta la próxima. Que al está com marido do lado. Canta, canta minha gente. Deixa a tristeza para lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta bonita, canta minha gente. Deixa a tristeza para lá. Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar